Bueno, buenas tardes a todos, eh, muy sencillo simplemente darle la, la bienvenida y decirles que queríamos hacer este acto que nos parece un poco formal para lo que es el programa habitualmente, pero que queríamos marcar la, la importancia que tiene para nosotros eh, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. En realidad eh, ustedes están terminando o están de alguna manera cubriendo una etapa del programa, que son estos talleres de, de introducción al, al mundo del trabajo, y que les va a permitir tener herramientas seguramente para desarrollarse mejor en la búsqueda del empleo y también en el empleo mismo cuando lo, lo transiten. Este programa eh, es una iniciativa muy importante del gobierno nacional, es una iniciativa de la Presidenta, Y aquí en Olavarría nosotros estamos trabajando con todo el apoyo del Intendente Seberri para que estos 2000, casi 2.400 jóvenes que participan del programa puedan realmente cumplir con las distintas etapas y objetivos que ustedes tienen planteado a lo largo de, de este programa. Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que participa de este programa, de los talleres. Eh, hoy no está presente Florencia Juárez, que fue la, nuestra directora de empleo hasta el año pasado. Pero, bueno, ella ha tenido una conducción de la, de la dirección a lo largo de estos últimos años, que ha permitido la consolidación de la oficina y también del programa. A Ivana Pesed, que es nuestra nueva directora de empleo. A Silvana, que es la coordinadora del programa de empleo joven y también a todos los que integran eh, el programa en sí mismo. También a todas las instituciones que han sido parte de, este, de esta propuesta, porque como ustedes saben, acá tenemos el acompañamiento y el compromiso de muchas instituciones que eh, no es fácil generar esta conciencia. Y yo quiero aprovechar también, para decir rápidamente una cosa que a veces pasamos de largo decir, pero en muchos casos uno escucha muchos eh, comentarios defectivos y cierta eh cierto ...commentarios peyorativos de muchas de las políticas sociales... ...entre ellas la del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo... ...no sólo viene desde la política... ...no sólo viene de algunos comunicadores sociales... ...también se ha instalado en algunos sectores también sociales... ...que muchas veces plantean cierta mirada peyorativa... ...con lo que han sido ciertas políticas de inclusión del Gobierno Nacional... ...y que nosotros a través de la gestión del Intendente Seber... ...acompañamos fuertemente... Yo creo que hoy también es una instancia para mostrar el compromiso y el esfuerzo de cada uno de ustedes en cumplir con este programa, en cumplir con esta etapa también de los talleres, de la formación, y sería bueno que también esto se diera y estuviera también en el debate cuando se hablan rápidamente de estas políticas tan importantes para nuestro país. Así que bueno, nosotros queremos felicitarlos a través de, de la gestión del Intendente, vamos a hacer una entrega simbólica de algunos certificados y compartir este momento que nos parece que es muy importante para ustedes y para todos nosotros. Así que, felicitaciones y muchas gracias por estar acá.